Cuentos de hadas españoles. La lata de Yesca Érase una vez un soldado Era un hombre joven y encantador Un día regresaba a su casa de la guerra Agradecido de estar vivo Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Él continuó con su paso Con una espada a su lado Entonces, de repente, en el camino vio una bruja que era aterradora. Buenas noches, soldado. ¡Qué buena espada y qué mochila tan grande tienes! Buenas noches. Eso es muy amable de tu parte, vieja bruja. Los labios de la bruja temblaron y el soldado se estremeció. Estaba muy inquieto por su espantosa naturaleza. Así que eres un verdadero soldado, con tu mochila y tu espada. Algunos incluso podrían confundirte con un señor. Dime, ¿te gustaría tener tanto dinero como quisieras? ¿Te gustaría? Uh, sí, pero ¿cómo? La bruja se mostró muy servicial y encantadora, por lo que él no se dio cuenta de que debería tener cuidado. Señaló un árbol al borde del bosque... ...y le dijo que mirara. ¿Ves ese gran árbol de allí? En su interior es hueco... ...y en el agujero de la parte superior... ...puedes deslizarte hacia abajo y después ya verás. Ah, uh, ¿el árbol? Pero, ¿qué voy a hacer en ese árbol? ¡Sí, el árbol! Una vez llegues a lo más profundo, ataré una cuerda... ...y te sacaré en cuanto me lo pidas... Porque dentro del árbol hay un montón de oro, no lo dudes, vamos El soldado dudó y levantó una ceja ¿De verdad hay oro en el árbol? ¿Pero cómo? La bruja empezó a explicárselo todo Una vez dentro, verás una sala Está iluminada con faroles, por eso todo es muy luminoso Verás tres puertas de izquierda a derecha Dentro de las cerraduras habrá llaves Y en la primera habitación, ¿sabes lo que vas a ver? Un gran cofre que está en el centro Pero ten cuidado con el perro, que hace guardia en esa puerta ¿Has dicho un perro? El soldado sentía mucha curiosidad El perro tiene los ojos muy grandes Pero no te preocupes, tengo una sorpresa La bruja sacó un delantal azul a cuadros Esto te protegerá Lo dijo con una sonrisa Ponle esto al perro encima Y estará ocupado durante un rato La bruja continuó explicándole el plan Hablándole de las monedas de cobre y de plata Y de todo lo que había allí Pero ten cuidado con el perro, que estará pisándote los talones Porque sus ojos son tan grandes como las ruedas de un molino Ella continuó diciéndole que el delantal le ayudaría Y así él podría coger todas las monedas El soldado estaba contento y pensó Esto no es nada malo en absoluto Pero, ¿qué te daré yo a cambio? Por qué querrás algo a cambio, me imagino Todo lo que deseo es una caja de hoja lata Mi abuela la olvidó la última vez que estuvo allí Bien, ata la cuerda alrededor de mi cintura La bruja ató una cuerda a su cintura y subió al árbol Se deslizó por el árbol y llegó a una sala Donde había faroles en todas las paredes El soldado bajó para dar lo mejor de sí y allí descubrió que el perro estaba sentado sobre un cofre. ¡Vaya, eres muy simpático! El soldado cogió al perro y lo puso a dormir la siesta. Lo puso en el delantal y este no hizo ningún ruido. ¡Ha sido fácil! El soldado miró a su alrededor. Cuando recogió las monedas en su bolsa, fue hasta la otra habitación para complacer a la vieja bruja. Tal como le había dicho, había un perro con ojos grandes. Sus ojos eran tan grandes que sorprendieron al soldado. Cogió al perro y lo puso sobre el delantal. Pero cuando abrió el cofre, quería más. El soldado vio que aquel cofre estaba lleno de plata. Y desechó el cobre que había cogido antes La plata es mejor que el cobre El soldado vació su bolsa llena de cobre Para llenarla con la plata que acababa de descubrir ¡Guau! En realidad, el perro era mucho más grande de lo que esperaba Con unos ojos tan grandes que le dejaron atónito Cogió al perro Lo puso sobre el delantal, abrió el cofre y pensó que se había equivocado la primera vez. ¡Oro! ¡Es oro! Había mucho oro. Así que tiró la plata, se deshizo de las otras monedas y llenó su bolsa con sus nuevas monedas de oro. ¡Súbeme! La bruja lo hizo mientras cargaba la caja de hojalata Cuando llegó a la superficie, ella trató de arrebatársela ¿Para qué quieres esta vieja caja? Eso no es asunto tuyo Dímelo, o si no... ¡Ah! ¡Tú me has traicionado! <risas> Hasta nunca, vieja bruja El soldado entró en la ciudad aquel día Buscó las mejores habitaciones y la mejor comida Tenía todo lo que quería Ahora el soldado se había convertido en un gran caballero La gente le contaba todo acerca de la ciudad Acerca de su rey Y de la encantadora princesa que tenía como hija ¿Y puedo ir a verla? ¿Por qué? No, no puedes El rey no deseaba que nadie la viera. Ella vivía en un gran castillo hecho de cobre. ¿Por qué? El rey predijo que se casaría con un soldado y no le gustó esa idea en absoluto. No entiendo qué tiene de malo un soldado. El soldado era rico debido a su fortuna. Pero solo tenía ese dinero y gastaba mucho y no tenía ingreso alguno. Y debido a sus irresponsables gastos, solo le quedaban ya unas pocas monedas pequeñas y tuvo que mudarse a un modesto ático. Se sentó en aquel pequeño ático de una habitación y cosió sus botas. Estaba oscuro, pero era demasiado pobre como para encender una vela. «¡Vaya, esto es demasiado para mí!» Pero entonces se acordó de la caja Y recordó también el tocón de madera, pequeño y delgado Me dará luz y sobreviviré a la noche Así que abrió la caja e intentó encender un fuego Y justo cuando lo hizo, llegó un perro Un perro con unos ojos enormes que se quedaron mirándole ¿Qué necesita mi maestro? El perro le ofreció ayuda. ¿Merezco tu perdón? ¿Eso quieres decir? Estoy a tu disposición. Puedes pedirme cualquier cosa. ¿Algo que yo desee? ¿Cualquier cosa? El soldado estaba asombrado. Pensó un momento y dijo con alegría. ¡Vamos, perro! ¡Consígueme dinero! El perro desapareció y cuando regresó, en su cuello llevaba una bolsa llena de monedas Así que el soldado volvió a su antigua vida, con diamantes y oro Pero se sentía solo y quería una esposa Ya sé que es medianoche, pero deseo ver a la princesa y quiero verla ahora Y antes de que el soldado pudiera ni siquiera parpadear, el perro estaba de vuelta Allí, en el suelo, la princesa estaba durmiendo y el soldado estaba muy feliz. Al día siguiente, la princesa se despertó temprano y dijo que había tenido un gran sueño. ¿Qué has soñado? Había un perro y un soldado, creo. Y mientras yo dormía, él me besó. Vaya sueño. Eso no significa nada. El rey frunció el ceño con preocupación. Luego ordenó a la criada que cuidara de la niña para ver si era un sueño o un plan. El soldado anhelaba verla una vez más, así que le dijo a su perro que la trajera de nuevo. El perro fue a por la princesa en un abrir y cerrar de ojos. Pero no sabía que la criada era una espía Esta se puso las botas, le persiguió y le siguió hasta una casa en la ciudad Ahora que sé que esto no es solo un sueño Haré lo que pueda para evitar que se salgan con la suya Dibujaré una cruz con una tiza en su puerta Y la criada fue y lo hizo Ya sabemos para qué Pero cuando el perro vio su inteligente plan, dibujó cruces en cada casa Entonces fue a la mañana siguiente, muy temprano Cuando el rey, la reina y todos los oficiales fueron a ver dónde había estado aquella noche la princesa ¿Esa es ella? ¿Está aquí en esa posada? No, está ahí mi querido esposo Había cruces en todas las casas Y eso confundió a todos los soldados y a los guardias Que comenzaron a gritar Pero la reina era muy inteligente Y había cosido una bolsa de grano en la espalda de su hija El grano que se le fue cayendo Le reveló dónde estaba retenida Allí está La reina señaló el rastro de grano Y los guardias entraron Allí arrestaron a un hombre que intentaba esconderse. Por sus crímenes fue sentenciado a muerte. Y antes de que todo terminase, habló por última vez. Es costumbre dejar que un condenado pida un último deseo. Y me gustaría hacer una hoguera. El rey no le podía negar eso. Así que el soldado cogió su lata de yesca y prendió un fuego. El perro apareció de repente y el soldado sonrió. Sabía lo que haría. Sabía que vendrías. Es cierto lo que dicen. El perro es el mejor amigo del hombre. El perro ladró y todos huyeron. El rey la reina, todos intentaron huir. Pero el perro se interpuso en su camino. ¡Eres un mago malvado! ¿Qué... ¿Qué clase de perro es este? Majestad, por favor, escúcheme. No soy una persona malvada. Simplemente estoy enamorado de su hija. Confieso que usé la yesca para conocer a la princesa. Pero no quiero hacerle daño. ¿Una lata de yesca? Sí, majestad. Una vieja bruja la quería, pero pensé que podría usarla para algo malo. Así que le engañé y me la llevé conmigo. ¿Prometes hacer feliz a mi hija sin tener que usar la ayuda de esa lata de yesca? El rey y la reina vieron amor verdadero en sus ojos. La princesa sonrió porque ella pensó que era todo un caballero. Estaba impresionada por su valentía. ¿Prometes que harás feliz a mi hija sin usar la ayuda de esa lata de yesca? Yo seré su lata de yesca Trabajaré duro y haré realidad todos sus deseos Destruiré la lata de yesca en este mismo momento Y así el soldado se convirtió en gobernante Y vivió una vida feliz con su esposa y los perros mágicos